La situación generada por los casos de botulismo, el caso confirmado por ahora, hay un par sospechoso, s pero confirmado es uno solo,、eh, derivó en una investigación judicial sobre la que no hay novedades, según nos ha dicho últimamente la fiscal Cecilia Martini en contactos de las últimas horas, pese a que durante los últimos días circuló que el estudio que se había hecho de los alimentos secuestrados en el local Julimar. Dieron negativo、eh, de botulismo en, en el estudio que hizo el Instituto Malbran. Para comenzar sobre este tema, no sobre el caso en sí, no sobre lo episódico y lo que sabemos que ocurrió en Santa Rosa, en Toay,、eh, sino sobre el botulismo en general, vamos a contactar a Guido Mastrantonio, que es、eh, profesor en toxicología en alimentos, fue profe en la Universidad Nacional de La Pampa, ahora es titular en la Universidad de La Plata. Guido, te saludo, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, muchas gracias por el llamado. Bueno,、eh, no, queríamos hacer una consulta más, más profesional porque un tema que no suele estar en la agenda ni en el radar de la comunidad repentinamente se ha vuelto con alarma,、eh, una cuestión de interés y de preocupación. Así que、eh, hagamos de cuenta que、eh, abro un manual y te pregunto、eh, primero que me cuentes, ¿qué es el botulismo? ¿Por qué se puede generar?、Eh, ¿Y cuáles son sus consecuencias? A ver, son tres preguntas.、Eh, el botulismo es, una, es una, una intoxicación habitualmente de naturaleza alimentaria, es decir, que se da a través de los alimentos, la, la ingesta de una toxina, y esta toxina es producida por una bacteria, el, el Clostridium botulinum,、eh, que es una bacteria en verdad muy frecuente, es muy habitual encontrarla en el, en el ambiente, en el, los suelos.、Eh, entonces. Eh, la pregunta es: ¿por qué con una bacteria tan frecuente en verdad se da una intoxicación que en verdad es muy rara?、Claro. No, no estamos hablando de una, de una intoxicación que sea de gran impacto en la, en la mor mortalidad por, por, por enfermedades transmitidas por alimentos. ¿no? Es una enfermedad muy poco, muy poco frecuente. Lo que sucede ahí es que、eh, tienen que darse determinadas condiciones, generalmente hay. Hay varios errores que se acumulan a lo largo de la cadena de producción de un alimento que dan lugar a que esta bacteria, que es muy frecuente, es muy frecuente que esté contaminando este, las materias primas, un vegetal, un,、eh, habitualmente un vegetal este, y algunos alimentos de otro tipo, la miel, por ejemplo,、eh, se dé finalmente el hecho de que aparezca la producción de la toxina por parte, por, por parte de esta bacteria. Hay varias condiciones. Una. Eh, el hecho de que esta bacteria necesita am,、eh, un ambiente determinado, suficiente cantidad de agua, por eso en, en alimentos deshidratados no vamos a ver este fenómeno, y además un pH relativamente alto.、Eh, muchos alimentos tienen pHes bajos, por debajo de 4,6, 4,5. Eh, y en esas condiciones el, el microbio no se desarrolla. Además, es habitual tener、eh, alimentos en donde el método de conservación, digo, lo, lo, el uso de vinagre y de, de ácidos para conservación,、eh, también evitan esta cuestión. Entonces, digo,、eh, tienen que suceder varios errores a lo largo de la cadena de producción y de conservación, de transporte, para que finalmente se dé lugar a, una, a, una, a la presencia de la toxina y, por lo tanto, a la presencia de casos. Bien, bien. Y. y, y... Hiciste hincapié en que es habitualmente en un vegetal, no es únicamente o, o, en, o en una gran proporción es con vegetales que ocurre esto. No, eso tiene que ver con, con,、eh, con los modos de producción. La,、uh -huh. el, la bacteria está presente en el suelo, es un contaminante del suelo muy habitual. Entonces,、eh, uh -huh. la contaminación con el suelo. Eh, ahí arranca,、eh, pues, digamos, claro, está bien. Claro, entonces eh, eh, vos pensás en el faenamiento de un animal,、eh, digo, es más difícil la contaminación,、eh, excepto que haya、eh, en el lugar eh, eh, tierra volando, digo, lo más habitual es que sean los alimentos vegetales la fuente original. O la miel, también tenés ahí, ahí un, un alimento、uh -huh. muy frecuentemente asociado. Bien, ¿Y, ¿y qué otra circunstancia puede derivar en, en la aparición de esta toxina que no esté vinculada con la producción? Es decir,、eh, se produjo el alimento,、eh, uh -huh. supongamos que está absolutamente c o m p r o b a d o su sanidad y demás. ¿A partir de ahí hay una posibilidad de que por descuido incluso del consumidor se genere la toxina?、Eh, claro, cuando se habla de cadena de producción es, es... desde el campo a la mesa. Claro, tienes varios pasos. Eh, también están las etapas de almacenamiento y también las de, las de digo, los cuidados previos al consumo. Eh, eh, un alimento que se guarda durante mucho tiempo y no tuvo los cuidados suficientes durante el, el, la producción puede dar lugar a esto. digamos, la, el, Por ejemplo, la falta de conservación. La cadena de frío en general previene la producción de toxina, s no siempre, pero en general previene la producción de, to de toxina. s、uh -huh. eh, El, el, el almacenamiento durante mucho tiempo también, n ¿no? ¿no? o O el, el, el, el eliminar las condiciones de, de almacenamiento, por ejemplo, sacar un escabeche y dejarlo como ingrediente para otras cosas.、Eh, los matambres, por ejemplo, han sido motivo de, de intoxicaciones, se han reportado casos con m a t a m b r e ahí hay mucho de producción casera. n o、uh -huh. eh, Entonces, digo, las circunstancias son muchas. Eh, son muchas posibles, pero por otro lado, estamos hablando de una, de una intoxicación infrecuente. Entonces, digo, tiene que haber varias、eh, situaciones, varios errores acumulados que tienen que ver con la conservación, con la, con la higiene de, la, de las materias primas, con la contaminación cruzada. Vos pensás en un escabeche al que se le agregan condimentos, este, hojas de laurel,、claro, etc. é t e r a、claro. Con、eh, el, el, uso, el uso insuficiente del vinagre o de algún acidificante para, para la conservación de una conserva. Digo, tiene que haber varias cosas que sucedan para que finalmente se produzca el problema.、Bien. Por eso es tan infrecuente. Sí, sí, claro. Es, es, es literalmente extraordinario encontrarse con un caso, bueno, ha pasado. Tal, acá cual. Tal cual. En realidad es mucho más frecuente una forma de l botulismo que se llama botulismo del lactante. Claro. Que se Uh -huh. o sea, que aparece en, en menores en general de 6 meses, porque en ese caso, a, además, la condición del pH aparece para el propio estómago, la cavidad gástrica del lactante tiene un pH más alto que 4,5. Entonces, puede ingerir no la toxina preformada, como en el caso de los, alumnos, de los, de los adultos, sino que el, el clostridio、eh, activo y que produzca la toxina in vivo, o sea, en el mismo、eh, tracto digestivo. Eso es mucho más frecuente que la intoxicación en adultos. ¿no? Hay, hay reportes mucho más、eh, numerosos de intoxicación en, de, de botulismo del lactante que en, que en adultos. Bien.、Eh, sabiendo que tu especialidad es la toxicología y no ni la burocracia ni lo administrativo, pero eh, eh, desde tu mirada, ¿qué es lo que puede, debe hacer el Estado? ¿Qué, qué exigencias tiene que poner a quienes、eh, producen esto? Cómo, ¿Cómo puede garantizarse un poco más de seguridad para la comunidad en ese sentido? Está bien.、Eh, a ver,、eh, no soy ni abogado ni tampoco soy、eh, médico.、Claro. Por ese lado no, no, no entraría.、Mm. Sí lo identificaría como un problema de salud pública. Digamos, la aparición de un caso o de un brote, como en este caso,、eh, habla de una situación que hay que atender desde el punto de vista de la política pública, ¿no?、Eh, Digo, no me quieren meter en este caso en particular, en donde no, hay una、no、intervención. Pero más allá del Estado, caso supuesto, en particular. Sí, sí por supuesto, claro, no,、eh, no es la idea. Que, que es judicial por un lado, es por, por otro lado de las autoridades sanitarias, pero en general el, el hecho de que aparezca un caso es una indicación de este, un problema de salud pública que está presente, que tiene que ver con la, con la producción y manipulación de alimentos. Sobre todo, yo diría, no, en, no en, la, en la escala industrial, sino que en la escala o artesanal y casera. Ahí hay dos, hay dos ámbitos que son a veces muy. El límite entre uno y otro es, es muy,、eh, es muy eh, débil, ¿no? Digamos, que, que,、uh -huh. que deja de ser producción casera y que pasa a ser producción artesanal.、Eh, y, es, y ahí hay un ámbito de producción de alimentos que es muy.、Eh, es, es una, incluso es una actividad económica, digo, en términos de economía, la producción. Sí, l a producción、eh, familiar、sí. de alimentos, la、cada、producción familiar más, de alimentos,、sí. y la producción、eh, artesanal de alimentos, no sé si cada vez más, d i g a estuvo siempre presente, estuvo siempre presente. Y es un tema al que el Estado le, el Estado le ha dedicado、eh, distintos tipos de, de iniciativas、eh, que tienen que ver con la capacitación y la prevención. No en particular del botulismo, que es un emergente de lo que serían en general las enfermedades transmitidas por alimentos. Las enfermedades transmitidas por alimentos habitualmente tienen un componente muy fuerte que tiene que ver con la producción artesanal o la producción familiar.、Eh... Una cuestión que habría que decir es que esta problemática a lo largo de los años se ha visto que ha decrecido. Es decir, hay una, hay una la, la, la sucesión de, de distintas iniciativas han permitido que la epidemiología de estas, de estas enfermedades a lo largo de los años d i s m i n u y e、eh, Así que, digamos, este caso en particular o u otro caso en particular son emergentes de una situación que viene mejorando a lo largo de las décadas. ¿no? Eso es una cuestión importante.、Bien. Por otro lado,、eh, la capacitación ahí es clave. La capacitación en la manipulación, tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito de la producción artesanal. Y ahí me parece que hay una cuestión que tiene que ver con la política pública, que es tomar atención respecto de la producción artesanal. Digamos, es un ámbito, más allá, digo, que sea comercial o no,、uh -huh. que sea comercial o no, la producción artesanal es un problema de producción en particular que requiere espe políticas específicas. Y ahí menciono una. Que está vigente en la Pampa y ha, y ha aparecido digo, de manera muy reciente en las distintas provincias, un poco por una, por una ventana que se ha abierto en el Código Alimentario Argentino, que es la,、eh, la, el concepto de, de pupas,、eh, unidades productivas, eh, pequeñas unidades productivas de producción de alimentos,、sí. las pupas.、Eh, con el concepto, con la aparición de este concepto, lo que se hace es conceptualizar un problema distinto a lo que es la producción industrial. ¿no? En donde los actores、eh, son de, de otra naturaleza, el, el, la actividad económica tiene otro carácter,、eh, la, el, el, la necesidad de acreditación es distinta a lo que es la acreditación de producción industrial de alimentos. Entonces, hay ahí una serie de mecanismos que me parece que son muy eficaces、eh, a la hora de. Pensar en políticas públicas preventivas, digamos, la atención de las pequeñas unidades de producción de alimentos como un ámbito en donde hay que ir a capacitar, a acompañar, a、eh, eh, proveer de herramientas para que estas pequeñas cadenas de producción, que en general son muy cortas, se produce y se vende, o se produce y se, y se entregue y se, y se consume,、uh -huh. eh, por lo tanto es un problema distinto, se atiendan de manera particular. Ahí me parece que hay, un, hay una tarea este, que es de mediano plazo, no es de urgencia, digamos, hay que pensarla con. Con pequeños pasos、eh, de poder implementar este, capacitaciones, acompañamientos, provisión de insumos y qué sé yo, que, que me parece que es un poco la clave. El poder conceptualizar la producción de alimentos de pequeña escala o, o, de, o, o de cadenas cortas de producción o artesanal, o como se la denomine,、eh, como un problema de, de sanitario distinto al de los alimentos que se venden en góndola de, de, de supermercado, digamos. n o Bien. El alimento industrial. Es, es, es, ahí me parece que hay una clave importante. Bien, muy, bueno, muy claro y muy interesante, Guido. Por supuesto, agradecemos el contacto. Y si crees que es oportuno agregar algo más que tenga que ver con el tema, por supuesto que te estamos escuchando.、Eh, no, yo creo que no, no, no, no mucho más.、Eh, creo que、eh, más allá del caso, de, de este caso, que por supuesto es de mucha conmoción, es de mucha preocupación,、eh, Remarcar que estos casos son muy poco frecuentes, digamos. Eh, eh, aquí hubo mala, mala suerte y mala, mala acción de pequeñas cosas,、eh, varias que de derivaron en esto, no sabemos cuáles, pero digo, hubo varias situaciones.、Eh, seguramente no, no vamos a tener casos、eh, similares en, en, en los próximos días o en lo inmediato, porque se, ya se deben haber desplegado todos los. los、eh, Las acciones necesarias para que eso no ocurra. Eh, digo, eh, más allá del, de la gravedad del caso y de lo, de lo conmocionante, es un emergente muy poco frecuente que da cuenta de un problema más general que digo, está, está, está siempre presente.、Digamos. Hay que pensarlo más en, en el mediano plazo, en, la, en las cuestiones de, de mirada más larga, digamos. ¿no? Muy bien. Gracias de vuelta. No, gracias a ustedes por el llamado. Guido Mastrantonio nos aportaba esta mirada sobre la cuestión del botulismo y de la salud pública que tiene que ver con los alimentos en general. Él es profesor titular de toxicología ahora en la Universidad de La Plata, también pasó por la Universidad de La Pampa.